21 minutos pasaron de la una de la mañana. Seguimos acá en Diario del Futuro. Y el guión habla de Pixi y Gareca. Y yo no Piciareca. tengo. Ni idea. De los se los trata. Sí. Bueno, quien tiene idea de esto es Ale Wool con él estamos hablando, nuestro columnista deportivo, y me imagino, va, no bueno, me imagino, lo dice aquí también el guión, que la referencia es a que son dos técnicos que acaban de dejar sus clubes eh, y que, dar casualidad, son los últimos campeones del fútbol argentino. Ale, ¿cómo andas? Buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, bien. Eh, bueno, ¿Viene, sí, viene por ahí sí, el sí. tema. Pixi Gareca. Eh, bueno, hoy este, eh, Gareca dejó de ser técnico de Vélez después de cinco años. Sí. Eh, ya era... Este, los que conocían ya Vélez ya sabían que hacía tiempo que, que Gareca este, quería cambiar de aire. Eh, es muy curioso, ¿no? Para el fútbol argentino, eh, cinco años parecen una eternidad. Eh, y, y la verdad es que en la, en la última ocasión de hecho perdió el campeonato hasta el final casi de casualidad, lo hemos hablado acerca de lo que pasó en el fútbol argentino y en los distintos equipos y tampoco fue en la Copa eh, pero digo, uniendo los dos temas no Pizzi la, la, también en los últimos días dejó de ser el tringo de y ahí sí, cierta sorpresa porque había sido el campeón porque parecía que había log logrado armar Un equipo, esa idea de proyecto de la que tanto se habla, ¿no? Como una mención un poco casi de lugar común, ¿no? Que es un proyecto, ¿no? Es un proyecto puede ser bueno, puede ser malo, este, pero se supone que es un trabajo a largo plazo. Digo, eh, no solamente Pixi y Gareca se fueron eh, de sus equipos y son los últimos campeones. Es curioso, pero los últimos tres técnicos campeones del de fútbol argentino, que son eh, Gareca, Martino y Pixi, en ese orden sí. se fueron de sus equipos Este, al, al poco tiempo, eh, en el caso de Martino, nada menos que a, a dirigir eh, el Barcelona, en el caso de Pixi, a dirigir el Valencia. Eh, sobre dos cosas, digo, que se unen acerca de lo de Pixi y, y Gareca. Lo de Gareca es lo que decíamos recién, ¿no? Un técnico con un, una idea a largo plazo y demás. Y en el caso de Pixi, hubo, hubo críticas acerca de que bueno, que finalmente cuando un entrenador tiene la posibilidad, bueno, él fue campeón, pero tiene la posibilidad de llevar adelante su, su proyecto a largo plazo y demás, decide cambiar eh, por una oferta mejor, eh, eh, en este caso para irse a dirigir al nada menos que a la Liga Española, el Valencia es un equipo con muchísimos problemas económicos, problemas políticos, internos y demás, esa es otra historia, y la verdad es que en el fondo uno piensa, no digo, me parece injusto hasta caerle a un entrenador por eso, en el sentido de que eh, cualquiera de los que precisamente critican esa idea tal vez cambiarían sus, este, sus trabajos eh, tomarían sus decisiones a partir de poder tener una posibilidad nada menos que en lo que es una de las principales o de las, eh, de las ligas principales del mundo. Además, digo, convengamos también que así como acaba de ser campeón, si por H o por B, Pisi, pasaba las primeras cuatro o cinco fechas del torneo que viene sin ganar, se iba de San Lorenzo y se quedaba sin San Lorenzo y sin Valencia. Porque no es que las dirigencias del fútbol argentino apuesten siempre a largo plazo y no terminen pegando volantazos cuando los resultados apremian tal cual y, y sin ir más lejos este digo Pizzi estuvo este a, al borde de, de que lo despidan en este no, campeonato el campeonato pasado digo, tuvo cierto. problemas este eh, por, por resultados y y se llegó a, a hablar de que podía dejar la dirección técnica de San Lorenzo y podía irse eh, digo en ese sentido no tratar no parece armar paralelismos porque una cosa es un, un club que, que a veces toma decisiones que de decide despedir a un técnico por distintas urgencias, porque no dan los resultados, porque no... Lo vimos en el campeonato pasado, el caso más paradigmático, el de Racing, que tuvo en un solo campeonato tres entrenadores, sube el día, y, y, y Merlo. Y una cosa distinta es un entrenador que tiene que tomar la decisión sobre su carrera, que finalmente no estaba dejando un equipo en, medio, en mitad de camino, no. había sido campeón y, y demás... Eh, y que decide irse a la liga española eh, y otro dato acerca de esto no es muy curioso porque un al año en la en la liga española eh, y, y los dos equipos que están punteros en el campeonato los dos equipos líderes eh, uno es Barcelona y otro es Atlético de Madrid y los dos con entrenadores argentinos así es eh, y, y hoy va este a comenzar a, a sea, dirigir al Valencia ya desde ya va a subir dentro muy poco con el ratón Ayala que jugó durante muchos años aquí como manager eh, y es curioso ¿no? esa esa este, proliferación de entrenadores de argentinos Esto uno uno lo ve a pochettino en la en la premier este, lo ves a Peckerman en en Colombia este, es interesante cómo los entrenadores argentinos de pronto empiezan a, a, a dar vueltas por el mundo. Al mismo tiempo que acá en el, en el fútbol local no, no parece ser más allá. Bueno, lo hablamos muchas veces durante los últimos sí. meses, ¿no? Volvieron Bianchi, Ramón Díaz, Merlo, etc. Pero en la nueva generación eh, no, apare no, no, no están apareciendo estos técnicos o en todo caso se están eh, confirmando eh, afuera. Martino lo hizo en Paraguay... Eh, ahora Pisi, digamos, salió a campeón con San Lorenzo, pero no está instalado como un técnico top, ni mucho menos. Eh, es como que no, estos casos que vos das de técnicos que están triunfando en el exterior, pero aquí hay como una especie de, de sensación de que, de que faltan técnicos, o, o de que sí. de que no, no hay todos los buenos técnicos que, que uno querría ver en el fútbol local. Sí, incluso cuando vos ves eh, cuando, cuando vos ves los, eh, la, los, los candidatos, ¿no? los, los candidatos que surgen eh, cada vez que un entrenador este, lo despiden o renuncia, casi siempre son los mismos. Vos fíjate que el, el primer entrenador que, o uno de los primeros entrenadores que comenzó a nombrarse con San Lorenzo, a pesar de que está muy claro que todo eh, pareciera que tiene todo acordado ya para que ser el nuevo entrenador, uno de los entrenadores era Falcioni. Y, y vos ves, los, este, eh, los últimos este, candidatos casi siempre son los mismos. Son los técnicos desocupados que andan sí. por ahí. Falcioni, que... Palermo, eh, apareció creo que Isquias. Pero, pero yo momento. pregunto también, ¿no? ¿Será que, que también el fútbol argentino expulsa entrenadores así como... como... Todos estos que, vos está, que estamos nombrando, yo estoy seguro que muchos de ellos están esperando ir a, a un lugar un poco más ordenado que este, porque si un técnico lo que quiere es poder eh, cumplir, por ejemplo, con un proyecto, es muy difícil que lo logre en un lugar como, el, como en la Argentina. Sí. Y ni siquiera ¿Querés? eso. El tránsito durante el poco tiempo que también va a ser demasiada, con demasiadas, demasiados saltos. No es que se te ordenan las sandías, sino que te, se terminan cayendo afuera del carro, ¿no? Sí. Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y, Buenas noches. Si eh, hay, hay algo de eso, sin dudas Hay algo de eso Yo eh, me parece que hay una algo, eh, un, En ese caso, eh, uno de los casos paradigmáticos Es el de Leone Que había hecho una campaña con Racing eh, de, de una gran cantidad de puntos Había terminado de salir en segundo y demás eh, no convencía con el juego, con un, con un esquema muy defensivo. terminó yendo de, de Racing terminó este, en nada menos que en el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid está rompiendo o intentando romper la hegemonía del Real Madrid y el, y el Barcelona. Y ya había logrado además este, una copa en Europa eh, este, en, en el último tiempo. Es decir, eh, es, es muy... Muy impresionante lo de, lo de Simeone. Ahí yo quiero rescatar una aparición que a mi criterio es la más interesante de todas, que es la de Guillermo Barros Esqueloto, que no es solamente Guillermo Barros Esqueloto, sino también es, es su hermano, Gustavo Barros Esqueloto, porque cuando uno piensa en, digamos, en, en, en el imaginario de lo que son, en realidad es como me decían hace poco en, en Lanús, es un técnico de dos cabezas, ¿sí? y esto no es este, solamente una metáfora de porque son mellizos, sino por la forma que tienen de trabajar, eh, dos tipos que se prepararon muchísimo, en el caso de Gustavo fue ayudante del campo de, de Gregorio Pérez en Peñarol, en Montevideo, en Libertad de Paraguay. Eh, en el caso de Guillermo, un que ha sabido escuchar, hay una anécdota muy, muy rica que se cuenta en un libro que publicaron los periodistas Pablo Vicente y Sergio Maffei sobre Guillermo, Guillermo el Terrible, en la cual este, la cuenta de Canci, que es que eh, en un momento eh, lo saca a, a Guillermo de la cancha, en muchos partidos de pícaro, ¿no? que este, lo habían amonestado, o estaba a punto de, de, de que lo expulsaran y demás, eh, Bianchi lo decide el cambio, y cuando lo saca sale Guillermo muy enojado, y, y Bianchi le grita algo así como, este, vas a ser un gran jugador y te sacas los berretines de la cabeza. Eh, Guillermo se fue enojado al banco, eh, sentó en el banco y a los pocos minutos se levantó y se acercó a bien y le preguntó, Carlos, ¿qué significa Berretina? ¿Qué significa eso? <risas> este, digo, más acá lo, lo, lo a, un entre, a, un, a un entrenador, digo, a un jugador o a un, este, a un hombre con ganas de aprender. Eh, y finalmente su equipo, Lanús, este, no solo peleó todos los torneos que, que, que jugó, incluso el último sino que además ganó la Copa Sudamericana. Digo, me parece que es una gran aparición para mí, a mi criterio y lo, lo sabe todo el mundo. Creo que Guillermo en cualquier momento va a ser un ¿no? Sí, sí. Es, es cuestión solamente de esperar. Julio o jugar... diciembre sería la duda, ah, ¿no? Ajá. ¿Cómo cómo? Julio o diciembre sería. La ah, duda. cierto que tenemos un. Boston sí claro, sí sí sí. sí sí sí sin duda. Sin llorando, duda. llorando. Eh, yo me la juego, pongo unas fichitas a Diego Coca como entrenador, ¿eh? Sí si me parece. Bueno, pero Diego Coca, Diego Coca tuvo en su momento su posibilidad con gimnasia, juega muy bien, también es un tipo que se prepara se prepara muchísimo. Eh, uno lo piensa, digo, eh, Comiso fue campeón en, en Perú. Este, uh -huh. Comiso, el ex arquero de River. Digo, hay entrenadores que andan por ahí y que a veces no se mencionan, eh, no, no, no están dentro del mercado, porque ahí, ahí lo, que habría, lo que tendríamos que hablar también, estamos en un momento de mercado de pases. Funciona lo mismo con los técnicos que con los jugadores. Uno a veces piensa, siempre son los mismos jugadores a veces los que se mencionan en un mercado de pases. Y muchas veces eso tiene que ver, sobre todo, eh, con los representantes, con la llegada de esos representantes que tienen los periodistas yo creo que digo, que habría que prohibir, pero los, los periodistas tendríamos que evitar mencionar las posibilidades de pase tendríamos que informar cuando se produce un pase ahora las posibilidades de pase en general el 80% son operaciones de los entrenadores, de, perdón, de los representantes que le ofrecen a tal, ¿no? Entonces lo van a ver. Pará, me quedo... La, son tan divertidas. Me quedo pensando tantas veces, se habló de la posibilidad del pase de, de, de Eduardo Bausa a, a San Lorenzo, que casi empiezo a pensar que tiene su propio representante. Bueno, pues, sin duda, obvio. Pero digo, en, el, en este caso hubo reuniones, hay, como, hay, hay cosas concretas, pero de los entrenadores, sin duda que hay instalaciones. Este, y después, vos recién decías lo de Bianchi y Ramón, ¿no? Eh, en, el último, en los últimos días se escucha mucho la, a partir del cambio de dirigencia de River, se escucha mucho la posibilidad de que Cavenaghi llegue a, llegue a River, ¿no? Sí, y a veces ves. me pregunto si en realidad los hinchas e incluso los, los clubes eh, no buscan el rigor el mito, ¿no? El, el fetiche incluso como, este, como jugador, que el jugador en sí mismo. Porque uno se pone a pensar qué fue de Cavenaghi en el último tiempo, ¿no? Digo qué es lo que, en, en cuánto rindió Cavenaghi como para que sea tan buscado por River parece que hay como un imaginario de lo que Cabinay fue, de lo que Cabinay significa, y no tanto de lo que es. Eh, digo, ¿por qué menciono lo de Bianchi Ramón? Porque hemos hablado muchas veces con Bianchi Ramón, lo que se buscó eran lo que fue. No sé si tanto lo que son. Así es. Bueno, respecto a lo de Cabinay, yo el otro día en las redes sociales... Tiré así una piedra, a ver, vale, algún hincha de River que me quisiera apostar 2 a 1 a que Cabinay no juega más de 12 partidos, ni mete más de 4 goles el próximo torneo y bueno, no enganche este... a nadie que me acepte una apuesta de No debes de tener muchos amigos de calibre. River. No, tengo unos cuantos. Ah, eh, ¿sí? Pero, ¿sí? Sí, sí, Ya la va a romper, porque, ¿qué te pasa? Eh, veremos. ¿Ah? Ale, ¿estás ahí? Sí, era, Ahí pero está. Pero los escucho entrecortados. Bueno. Eh... Este, pero, digo, de todos modos, es, es cierto, digo, lo, lo de, lo de Kabenagi, este, digo, si cuántos partidos puede jugar, digo, es, un, es realmente una incógnita. Y cuando uno piensa en, en otros jugadores que a veces se mencionan, uno se pregunta si en realidad se busca efectivamente los jugadores que están o simplemente los jugadores que aparecen, ¿no? Porque eh, los representantes eh, cuando uno habla con ellos y demás, saben que en la mayoría de las ocasiones es una cuestión de oportunidad, ¿no? de saber estar en el momento justo, ofrecer en el momento justo e instalar en el momento justo. Bien, Ale, te agradecemos muchísimo esta comunicación, que acaso sea la última de este año contigo aquí, no lo sabemos. Tal vez haya alguna noticia memorable que justifique volver a molestarte a esta hora. Y si no, bueno, antes de despedirte, mandarte un, un abrazo muy, muy grande por, por todo lo que hemos compartido este año aquí contigo. Eh, y esperar un año que viene en el que compartiremos muchas cosas más acá en Diario del Futuro. Eh, año mundialista, año de mucho deporte. Y eso, la verdad que es un Seguro. lujo colaborar contigo. Eh, vamos, este, lo, lo mismo digo, compañeros, es un placer eh, todas las noches, cada vez que, que hay que comunicarse con los compañeros, con Mati, con Lombati, con Adrián Viña, es un placer laborar eh, con ellos y, y levantaremos la copa por guiar el del Futuro por 2014 y, y obviamente por lo que más importa en 2014: levantar la, este, copa, justamente. levantar la copa. Levantar la copa, perdónenos, perdónenos este, creciendo que, que, bueno, que somos gente profunda y demás, pero también nos importan esas cosas. Ale, un abrazo enorme. Un abrazo grande y muchas felicidades para todos, Fred. Para vos también.